publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy vamos a dedicar el programa a algunos de nuestros temas preferidos dentro de la distribuidora alemana DENS. Comenzamos con el dúo Lueenas, formado por María Hatt al violín y pedales y Ida Duelund al contrabajo pedales y objetos extraños. Seguimos con el saxofonista Colin Stetson y su nuevo disco titulado Chimaera, publicado en el sello Run 40. Más información sobre este notable músico en www.colinstetson.com. Continuamos con la música suiza Noemi Buchi, inspirada en la música clásica del romanticismo tardío y la música contemporánea de principios del siglo XX. Su disco de debut, titulado Matter, está impulsada por las metodologías compositivas de Igor Stravinsky, Gustav Mahler y George Ligeti, entre otras. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. Cambiamos de tercio para escuchar Caciara, colaboración entre Pita a la electrónica, más conocido como Peter Reber, y fundador de Mego y Ediciones Mego, y Reinhold Friel, cerebro de Zeid Rasser al piano. Su álbum conjunto para Carl Records de Berlín es un documento fiel, sin edición ni sobregrabaciones, de sus improvisaciones durante dos sesiones de grabación poco antes del repentino e inoportuno fallecimiento de Rever el 22 de julio de ese año. Las tres piezas ven a Rever trabajando con la electrónica y a Friel con su piano tratado, lo que demuestra que efectivamente lograron encontrar un terreno común, hasta un punto en el que a veces se vuelve difícil saber quién toca qué en este disco. Cambiamos completamente de tercio para escuchar a la banda de Baltimore, Horse Lors, con su nuevo disco, el quinto, titulado Conradelli Objects. Conradelli Objects se adhiere al sonido instrumental esencial documentado en los cuatro álbumes anteriores y cuatro mixtapes del cuarteto de Andrew Bernstein, al saxofón, percusión y electrónica, Max Eilbacher al bajo y electrónica, Owen Garner a la guitarra y la electrónica y Sam Haberman a la batería. Vamos a escuchar a continuación el tema que más nos gustó, titulado Law of Movement. Cerramos el programa de hoy con Alan Vega, fallecido hace unos años y mítico del dúo Suicide junto a Martin Repp. El tema con el que nos despedimos se titula Magdalena y fue grabado en directo en 1982 en Rockpalast. Liebe Freunde, heute haben wir uns zu Gast im Rock Palace, Alan Vega. You are the love, you You have a lot, you have a you have a lot You have you have you have You have I feel it oh, I fell in love. Oh, I fell in love. Oh, Magdalena. Oh, Magdalena. Oh, Magdalena. Oh, Magdalena. Oh, Two up, two up, two up, two up, two up, ba